Samba de pé, o samba moderno e o samba quadrado canta em ciranda alfreio o coco machista e baião enxachado. mas não cante essa moça bonita porque ela está com o marido do lado canta, canta minha gente deixa a tristeza pra lá agora sim estamos com Plinio, a ver se nos está escuchando, por agora não lo vemos nosotros por interno como é habitual pero a ver se nos escucha Plinio por aí aí está, aí está aí tá. Buen día. Buen día Hernán, buen día Ángeles, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, buen día. Bueno Plinio, eh, para aprovechar el tiempo que nos eh, planteas varios eh, temas como cada como en cada semana, eh, arrancando por por el, el punteo que vos nos planteabas, hay una situación de seguridad pública, una fotografía que ha impactado o es una muestra no sé vos nos explicará sobre el tema de la violencia en Brasil. Si tuvimos Hernán, una semana relativamente calma aquí en Brasil porque estamos en vacaciones parlamentarias. Entonces yo creo que es un buen momento para aprovechar y ver lo que pasa en las profundezas de la sociedad brasileña. Mm. Y esta semana Se divulgó el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2024, con los datos de 2023. Y hay algunos datos que yo creo que son interesantes para que la, los, los hermanos uruguayos tengan una idea de cómo es la situación en Brasil. ¿no? Entonces, la violencia, los, el número de homicidios en Brasil en el 2023... Fue de 46.328 personas es un número bien elevado son 22,8 asesinatos para cada 100.000 habitantes el promedio mundial es de 5,8 o sea que brasil está cuatro veces por arriba del promedio mundial y lo más interesante es que estos números están cayendo caen muy despacito, pero están disminuyendo. En, este, en el 2023, Brasil tuvo 83.988 violaciones de mujer. Un aumento en este caso, muy fuerte en relación al año anterior, de 6,5%. Y por fin, el relatorio da a la población carceraria brasileña, 852 mil personas están encarceladas. 70% es negro, ¿No? Y 2008, uh, perdón, 208 mil están aguardando juzgamiento, o sea, no tienen condena, ¿Sí? están presos sin condena. Un cuarto de todos los presos encarcelados. ¿Sí? Este número parece solo un dato, pero En realidad para que el público entienda, ¿qué es esto? No, casi un quinto de Uruguay presos en las uh -huh. prisiones brasileñas. Esto ¿quiénes están presos? Los pobres y los negros, sobre todo la juventud. ¿Y qué es esto? Es una verdadera guerra a los pobres, que intimida a la gente porque un cuarto de esta de esta gente no tiene siquiera condena. La mayoría de estos están presos por porte de marihuana. y en realidad es una, una política de terror en las periferias brasileñas bien, eh, dicen de todas maneras que bajan la cantidad de asesinatos en el caso del primer dato que dabas es, eh, está bajando la cantidad de asesinatos es la primera vez que queda abajo de 47 mil sí. entonces el, los asesinatos están disminuyendo estamos hablando de, ¿no? de muerte violenta Sí. Eso que, que dicen los números es lo que se siente, te digo porque acá pasa lo mismo, se está diciendo que bajaron los asesinatos y la sensación que vos tenés es que, que no, que, que aumentan, pero los números dicen que bajan. Sí, la, la sensación en las calles en Brasil, Ángeles, es una sensación de gran inseguridad, porque hay mu mucha gente pobre, mucha gente drogadas en las grandes ciudades, en San Paulo por ejemplo, y, y mucha gente miserable pidiendo comida en las calles, ¿no? A veces da la, la idea de estas fotos de Bangladesh, de claro. que, que se vieron claro. en los años 70, 60, ¿no? Pero lo, lo que los datos, y son datos yo creo que relativamente confiables, indican es que los, las muertes violentas están disminuyendo, pero, Este es un aspecto de la violencia, ¿no? Por ejemplo, las violaciones de mujeres está en escalada, muy, muy fuerte. Sí. ¿no? La, la, las muertes, no tengo aquí el número en la cabeza, pero las, las muertes por crimen de, de violencia contra homosexuales también en creciendo. Entonces, la sensación en las calles es una sensación de mucho malestar. Ahí está. Este, esta dimensión que de, de la violencia, de, de muerte violenta, está disminuyó. Bien. Pasamos al otro tema, si te parece, Plinio, que tiene que ver con algo que venimos siguiendo en cada programa, que tiene que ver con el ambiente, ¿no? con la crisis climática que tenemos. Allí hay también, en este caso, alertas eh, en base a estudios que, que se están haciendo. Y aquí salieron dos estudios que yo creo que es, que es interesante remarcar para que tengamos una idea de lo estructural que viene, ¿no? Uno es un estudio de una organización que se llama Relatorio Temático sobre Agricultura, Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. Un nombre sí, altísimo sí, enorme. que reúne 100 investigadores y 40 instituciones. de la plataforma brasileña de la biodiversidad. ¿no? La gente que está ahí es una gente, para que tengas una idea, del ecocapitalismo, no es una gente de izquierda. Es una gente muy eh, vinculada al agronegocio. Y por eso este relatorio tiene en cierto sentido un, un, un, un, un alarme, ¿no? da un alarme todavía más preocupante. Lo que dice este relatorio de, de lo, es que, que si se sigue con la agricultura brasileña, como está, sin cambio, sin cuidado con el medio ambiente, la viabilidad de la agricultura en la Amazonía y en el Cerrado quedará en 74% comprometida. O sea, los espacios agriculturables en la Amazonía y en el Cerrado, que son los dos territorios mayores de Brasil, Quedaran 74% de ellos comprometidos para la agricultura. Como esto es dicho por la gente del agronegocio, es una especie de una, entre colmillas, una autocrítica. Hmm. Tenemos que cambiar un poco porque si no vamos a dar lo que en Brasil se llama un tiro en el pie, o sea, sí. vamos a inviabilizar el negocio. Y es interesante que este relatorio sale cuando viene un otro relatorio de la NASA, que dice que eh, grandes territorios brasileños quedarán eh, inviables para la vida hasta el 2070. Bueno, el 2070 parece lejano, pero está luego allí. ¿no? Entonces, esto da la dimensión de, de, de la devastación ambiental que de manera silenciosa, pero permanente avanza en el territorio brasileño. Sobre todo Pantanal, Cerrado y Amazonía. Bueno, el otro tema tiene que ver con los indígenas y las políticas del gobierno hacia los indígenas. Sí. Esto es interesante porque no sé si se recuerdan cuando entró el gobierno Lula, había una crisis tremenda con los Yanomamis. Sí. Y bueno, hizo todo, hubo toda una propaganda para decir, bueno, nueva gerencia, se va a cambiar las cosas. Pero el relatorio que viene del Consejo Indigenista Misionario, que es vinculado a la Iglesia Católica, pero es un, un centro bien progresista, es lo que todavía resta de algo progresista en la Iglesia Brasileña, demuestra que la situación permanece más o menos la misma, ¿no? cambia un poquito en la cantidad pero permanece la calidad, la calidad es una agresión permanente sobre los, las naciones indígenas, doy algunos datos ¿no? ¿No? el, el relatorio registra 1200 violaciones patrimoniales o sea invasiones algún tipo de agresión en los territorios indígenas 400 Y cuatro ataques contra personas indígenas. ahí No contra el patrimonio, pero contra personas. 200 asesinatos. Esto todo en el año 2023. Y 35 tentativas de homicidio. O sea, asesinatos que no resultaron. En este periodo, más de mil niños entre 0 y 4 años... Eh, murieron en el territorio, murieron de enfermedades, ¿no? o sea es un descaso total ¿no? y esto es causado básicamente por los garimpeiros, los mineradores que siguen invadiendo, este es el, no y los y el los hacendados que quieren tierra, son los dos principales in, enemigos de las naciones indígenas y por otro lado de las omisiones del Estado. porque es interesante que el gobierno de Lula no hizo lo que ten, el deber de casa, no, la tarea de casa, uh -huh. que es básicamente demarcar la tierra y fiscalizar para que las tierras, da, digamos, concedidas a las naciones indígenas, queden preservadas. no. En realidad, Lula hizo ocho demarcaciones, nomás, no más. Entonces, es un marasmo total Que más o menos muy coherente con todo lo, lo demás del gobierno Lula, pero que es impor, importante que tengamos esto, digamos, muy claro con la, para la gente. Bien. Plinio, eh, otro punto que tiene que ver con la campaña hacia las eh, municipales, ¿no? Que eh, se vienen en Brasil. Eh, Boulos, Guillermo Boulos, que emergió como una figura. de izquierda, desde el movimiento popular, del movimiento de los sin techos, si no me equivoco, ¿no? En, su, en su tiempo, y que, eh, bueno, eh, no sé si se sumó como tal al PSOL o eh, eh, está como, como candidato, pero sé que apoyaron apoyó a la, a la elección de Lula y ahora está haciendo campaña, Eh, para el gobierno de la ciudad de San Pablo con algunas peculiaridades, digamos, con algunas características llamativas. Sí, esto es un, es un es un detalle de la política que yo creo que es simbólica para que el público uruguayo entienda lo que está pasando aquí. Guillermo Bolos era una lideranza del movimiento popular de los sin techo, básicamente de la ciudad de San Pablo, del estado de San Pablo. pero tiene ramificaciones nacionales también. ¿no? Y era conocido como un líder muy, digamos, combativo. Mm. Resulta que en una operación del, del PT, de la izquierda del orden, Bolos entra en el PSOL y decide hacer una carrera política. Y ahora es candidato al alcalde del municipio de San Pablo, con apoyo directo de Lula. Bueno. Y resulta que viene la noticia del eslogan de, no, de, de la campaña y, ca, y que causó gran digamos impacto, sobre todo, en la izquierda más dura. Porque el eslogan el es amor por São Paulo. Resulta que este eslogan es muy próximo del eslogan de un candidato que era un, una caricatura de la dictadura, un hombre corrupto, violentísimo, que es Paulo Malufi. que hizo campaña contra el PT con el lema Amo San Paulo ¿No? Entonces es el mismo lema. Lo que cambió es que uno ama, el otro es amor por San Paulo Y lo interesante es por qué Malufi adoptó este lema cuando fue candidato a gobernador, incluso contra mi papá, que era el, el candidato del PT en la época. Porque él quería limpiar su nombre De, los, de las violencias de la dictadura, de, claro. de, de la idea de que es un hombre violento y siempre con los recasos tal. Bueno, ¿y por qué Boulos adopta este este lema? Que claro que no es ingenuo, porque esto fue sugerido por Marta Suplicy, que es su vice, y que conoce muy bien a Maluf, porque... Eh, su marido hizo varias campañas contra Malufi. Malufi era nuestro gran in enemigo político, no adversario político en los años 80, 90. Porque Polos quiere distanciarse del, de la idea que él es un co combativo eh, líder de movimientos sociales. ¿no? Entonces, es una campaña para adaptarse al status quo y esto queda muy muy claro en esta campaña. cosa que parece un detalle pero que revela mucha, muchas digamos, el contenido de su política. Sí, un, es un proceso que, por cierto, que conocemos desde hace años en distintas figuras, ¿no? Plinio de, de, liderazgos que emergen del campo popular, dirigentes sindicales, este, bueno, acá se les dice a los más de izquierda, se, se utiliza mucho el término de los radicales, ¿no? Y que quieren dejar de ser radicales y bueno, empiezan a, a veces cambian el, el recorte de pelo y de barba, aparece más el saco y la camisa eh, y bueno, ir a desayunar con, con personal diplomático, de embajadas, de consejeros, ese tipo de cosas y el lenguaje y las consignas que se toman en las campañas, esos son signos siempre muy, muy claros ¿no? de diluir cualquier eh, contenido que suene a político, que suene a confrontativo eh, que sea lo que, lo que ellos entienden como lo más abarcativo posible este, porque decir esto amor por San Pablo capaz que hasta un fascista siente amor por San Pablo también, ¿no? Sin duda alguna ¿no? es una operación de transformismo uh -huh. ¿no? ¿qué es lo que se transforma? se transforma de un radical O sea, de una persona que quiere, que quiere ir a la raíz de los problemas, y por eso es un radical, a una persona adaptada al status quo. Esta es la operación que, que hay que hacer para poder hacer política institucional en estas democracias de fachada. ¿no? Y esto es lo que hace eh, Boulos en una velocidad que no deja de chocar toda la gente, porque... Estas cosas hay que hacerlas despacito para que no se note, cuando son muy rápidas <risa> causa mayor espalda. Claro. Y tiene chance, tiene alguna chance de ganar la, la prefectura, la intendencia de sería de San Pablo. Mira, está haciendo alianzas hasta con el diablo, pero, pero aún así yo creo que hay que ver con, cuando empiece la campaña, pero me parece muy muy difícil que gane, pero va a ser una pelea fuerte porque Lula está dando mucha importancia a ganar la alcaldía de San Pablo uh -huh. porque el, el, los otros, digamos, postulantes son expresiones del bolsonarismo ma, más a la izquierda, <coughs> digamos, más a la izquierda del bolsonarismo, más, digamos, moderada o más radicales, pero todas bolsonaristas, entonces... Lula quiere hacer de, de, de la elección de San Paulo una especie de un plebiscito de su gobierno. Mm. Entonces va a meter mucha fuerza en esto. Claro. Pero, por lo que parece, por las primeras eh, encuestas de, de opinión pública, parece que va a ser muy difícil. No Va para la segunda vuelta, y en la segunda mm. vuelta se unifica a la derecha, y se pierde. Pero las elecciones... Todo depende de la dinámica propia de cómo se da las elecciones. Sí, yo creo que si la izquierda del orden, que es encabezada por Bolus tiene alguna chance si sí hace movilizaciones populares. Pero como no quiere hacer movilizaciones populares porque ahora está muy apasionado por San Paulo y tiene mucho amor, a lo mejor no gana. Está claro. el último punto que nos queda es uno del que estábamos hablando antes de llamarte eh, a raíz de declaraciones de un candidato a la presidencia aquí en Uruguay sobre el posicionamiento y, y bueno, el activismo se puede decir de Lula respecto a Venezuela, a las elecciones en Venezuela y a Maduro concretamente al presidente sí, aquí es una, una nota también muy melancólica porque Lula Podría mantener el decoro, no mantener la compostura y, y, y tener una, una, una observación, eh, digamos, equilibrada sobre la difícil situación venezolana. Pero mucho más, mucho menos preocupado con la situación venezolana y mucho más preocupado con la, las presiones de la derecha brasileña, Lula da una declaración de un Antichavismo, digamos, sí. muy, muy bajo, muy vulgar. Muy bajo, exactamente. ¿no? ¿Y qué fue qué? Fue una declaración para decir a Maduro, de, en un, como una advertencia, una moestación muy fuerte, que cuando uno gana, queda, y cuando uno pierde, se va. Como si Maduro estuviera queriendo dar un golpe, sí, y como sí. si la victoria de la derecha eh, allá ya fuera una cosa garantizada. Entonces, el proceso venezolano, yo creo que ustedes lo analizan ahí, es siempre un proceso muy complejo, no es una cosa fácil de entender, mm. pero es fácil de entender, por lo menos los bloques, no que hay un bloque antipueblo muy fuerte y que hay el otro bloque, claro, que hay gradaciones en esto. Entonces, con esto Lula, digamos, paga un, un peaje, no sé, paga un pedaje sí. ¿no? Sí. Uh, Así sea, se dice, para la derecha, y hace un pésima, una, una pésima contribución para que se entienda la situación de Venezuela. Sí, la hoy... verdad es que Maduro le dio una respuesta muy buena, ¿no? Dicen, los que se asustaron con mi declaración, que tomen té de camomila, muy o bien. sea, que se tranquilicen. Claro. ¿no? Pero no se esperaba esto de, del gobierno brasileño, y mucho menos de Lula, que conoce la situación venezolana sabe lo que está pasando y no da estas declaraciones porque está preocupado con la democracia general y con la democracia en Venezuela da estas declaraciones porque la derecha lo le exige uh -huh. no porque la derecha tiene la capacidad de decir usted va a tener que hablar esto uh -huh. y, la, y las y las lideranzas van y dicen sí y en el tono que la derecha quiere sí ¿no? es muy lamentable esta declaración que además distorsiona completamente lo que está pasando allá en Venezuela y si no le dicen que vayan y digan eso ellos igual lo dicen porque quedan bien con esos que, que son a los que ellos quieren respetar ¿no? Y que no, no es coincidencia que justo sea un tiempo en el que se hable tanto de la democracia en general como decías vos se defiende la democracia en general es como que hubiera una democracia y se terminó ahí. Una democracia que no se califica. Que, ¿Cuál es la democracia? ¿no? Eh, eh, primero. Eh, segundo, eh, esto todo, es la preocupación que tiene Lula de garantizar la democracia en la garganta, sí. con, con, con declaraciones para decir, mira, yo soy... super hiper institucionalizado primero, entonces para decir no puede haber golpe allá, no puede haber golpe aquí la derecha va a dar golpe cuando tiene fuerza para dar y cuando tiene necesidad de dar golpe y no da golpe cuando el pueblo está movilizado o cuando no tiene necesidad entonces este tipo de declaración yo creo que no contribuye en nada para realmente garantizar derechos civiles libertades democráticas para el pueblo ¿No? Y lo hace, co como dices, Ángeles, no es que la derecha exija, no llame y diga Lula, haga esta declaración, no es necesario, no. pero los comentadores sí, van sí. y dicen, bueno, Lula no que se silenció, no es coherente, entonces acaba, digamos, eh, tirando, digamos, gasolina en, en la hoguera de la ultraderecha. Sí, es verdad. Bien, Plinio, llegamos al mediodía. Un gusto, como siempre, escuchar tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Montevideo. Saludos a la familia y a los compañeros de Contrapoder.net, como siempre. Muchas gracias, Hernán. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Fuerte abrazo a todos ahí. Hasta la próxima. Abrazo.